الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمبسط لا نساوم على حريتنا لا, لا, لا, لا اقطاع لا استغلال لا, لا احتفار في حياة الشعوب ملال يوعدها القدر ويخفصها دون غيرها ان تشهد نقطة تحول الحاكمة في التاريخ انه يضيح لها ان تشهد المراحل الفاصلة في تطول الحياة الخارج تلك المراحل التي يكشبه معرجان الحقوق هنا الانتقال العظيم وساعة الفترة من ظلام الليل الى ابو النهار ديالى الموعودة تعيش لحظات رائعه انها تشهد لحظات انفجار عظيم لم تقع وحدها وخلط حركتها في ظلام الليل والهدوء تعمل والسحر تظل تتقطع الثواني بعد الثواني ديال الانتقال العظيم تاع الحب اما الطريق الذي نقبل عليه طويل بطيء طويل وشاق Ratzaldeon Ongi etorri guintifada irratza joaren atal berri batera Alabedi irrati librearen guinen bitartez astelenean eta Bilboko Tastaz irrati librearen bitartez saigandean, yeah, yeah. berdubete zarituko gara yeah, yeah, yeah. palestinaren inkomunikazioaren arreziaak birrintzen Ya, yeah, yeah, yeah, yeah. ordu beteko irratzaio honetan, Mukau ama irratiko bi pasarte berrezkuratuko ditugu, Muka, muka ama irrateia Alter information zen erre eh, Jerusalemen Jerusalemmen astero ekoisten duen irratzaio laburra dugu abertatik bi audio jasoitugu. Batetik ezango eh, dugu mintzagai frigaza mugimenduak, Abian jarritako beste itsasontzi bat hobeki Obekizanda bederatzi itxasontzik osatutako flotila bat Asmoa dute Turkiatik abiatu eta gazako bloke aurr aurratuta bertara laguntza humanitarioa eramatea Bestetik izango dugu mintzagai eh, Amir Mahul 48ko eremuetako ekintzaile Palestinarra iragan astean atzilotu zuten e, irralgo segurtasun indarrek eta bere egoeraren inguruan ere hartango ditugu testigantza batzuak Hori bai ezer baino lehen eta 0 bezala, hasiko gara paleestinatik datozskigun azken asteotako albisteak erre pasatzen. Haszi emango diogu beraz printintza talera. Arratxaldeon, Sergio. Arratxaldeon. Zue berri atorkigu palestinaldetik azken asteontan? Bueno, asteeko, bueno, dakizuen bezela, aurreko astean, aurreko larun batean, eh, nak urteurrena ospatu zen, bueno, ospatu baino, bagogoratu zen, iruro geita bigarren urteurrena, eta, bueno, eh orrio oriozpatzeko os, lehenengo aldiz 2007tik ba Jamasek eta Fatasek Gazan ospatu zuten elkarrekin beraz poz pues, askotan eh, haien bueno Palestinaren arteko banaketa ba, dago esaten duten utzek ba bueno pues, hau ere konton hartu beharko dutela eh Gazan 2007tik lehenengo aldiz lehenengo aldiz ba, ospatu zuten elkarrekin Jamasek Fatasek Fatak eta Jihad Islamikak ere bai La batean, la genuen, e, gara larunbatean e, irakurtzen genuen gara egunkarian El Líbano egualdeko eta Israelen arteko mugar bare agotzen ari direla lizkarrak Israel eh, eleva la tensión militar en la frontera con el sur del Líbano el viceministro israelí de defensa Matan Vilani asegura que estos ejercicios estaban previstos desde hace tiempo y los desligó de la situación en la frontera norte con Líbano El ABIB los ha presentado como un ejercicio anual de defensa. Frente a estos movimientos militares en la frontera sur del Líbano, pues Hezbollah se está preparando y movilizando a miles de combatientes ante las maniobras militares de la Armada israelí. Eto aurreco astean israelek, bagazza eta zigordaniarteko posta servitzua y... <coughs> Israel ha interrumpido el servicio postal de correo oficial palestino entre Gaza y Cisjordania, Info, según informó la agencia de noticias palestina mal El traslado de documentos oficiales de uno a otro de los territorios palestinos permanece suspendido desde el pasado miércoles, indicó Maher Abu Ouf, director del lado palestino del Paso Fraterizo de Red, en el norte de la Franja. La interrupción del servicio tuvo lugar tras la detención el miércoles por parte de las fuerzas israelíes de Sufyan Abu Zubta, funcionario del, sistema, del servicio postal oficial en Gaza, y las causas de la detención de este hombre se desconocen por el momento. Eta, bueno, Israelek dakigun bezales du inore respetatzen eta horreokastean, ba, non txoskiri, ba, Israel, bueno, ziz sartzeko aukera, ba, aukatu ziotela, txonski, e, bueno, e, izkuntzalaria dana eta, bueno, ezkerreko baktibista ezaguna, e, ziz jordanean jara joateko asmoa zeukan, beit, Bersteit unibertsitatean hitzaldia emateko astelenean baina hori eragutzi zioten eta zioten baimenik eman sartzeko Jordaniatik Cisjordaniara. Eh hauen esanetan Israelgo ejertuaren hitzetan ba Israelera sartzeko baukera ba ukera da kendu naiziotena eta horregatik zioten pasatzen utzi baina orain esaten dute ben jakin da irrealera sartzeko asmorik ezuela bakarritzis jordaniara ba saiatuko mendirela berriro usten saiatzen e, albiste honen kontura miratzi zuen eh, Amira Jasek irelgo iretz eunkariko korrespondzala Ramalan ...a la Seidatisue. Después de que le negaran la entrada a Cisjordania... ...Chomsky compara Israel con un régimen estalinista. El Ministerio del Interior rehusó permitir al lingüista Noam Chomsky... ...la entrada a Israel y a Cisjordania el pasado domingo. Chomsky, quien se alinea con la izquierda radical... Estaba programado a dar una conferencia en la Universidad de Birsheid, cerca de la ciudad palestina de Ramallah y luego visitar las ciudades de Bilín, Gebrón, eh, así como reunirse con el primer ministro palestino Salam Fayad y varios activistas palestinos. En una conversación telefónica anoche desde amán Jordania Chomsky le dijo, al a, en este caso a la periodista Mira Had... ...que él sacó la conclusión, a juzgar por las preguntas hechas por el oficial israelí... ...de que la decisión de negarle la entrada fue motivada por el hecho... ...de que vino a dar una conferencia a una universidad palestina. Me cuesta pensar en un caso similar en el cual a una persona se le niega la entrada... ...porque no da una conferencia ante el Aviv... ...tal vez solamente en un régimen estalinista, dijo Chomsky al diario Arez sabín Yadad, un vocero del Ministerio de Interior... ...confirmó al diario Arex que los funcionarios en la frontera... ...eran de su ministerio. Debido a que el ingreso al territorio de la Autoridad Nacional Palestina... ...solamente su permiso de entrada es responsabilidad... ...de la Oficina de Coordinación de Actividades Gubernamentales... ...en los territorios... ...hubo un malentendido de nuestra parte... ...y el asunto no fue tramitado a la atención de este, de esta oficina son las excusas pues que planteaba esta ministerio esta vocera del Ministerio del Interior. Chomsky es eh, profesor judío de lingüística y filosofía en la Universidad de, en el Massachusetts Institute of Technology y estuvo varios meses en un kibutz en Azorea durante los años 50. Ha considerado antes eh, había considerado una estadía más prolongada En aquella, aquella, en aquella ocasión, esta vez ha sido invitado por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Birsheid, en Ramallah. Y planteaba estar cuatro días en Cisjordania y dar dos conferencias. El domingo, alrededor de la una y media, Chomsky llegó hasta el lado israelí de la frontera con Jordania... Y después de tres horas de interrogatorio, durante las cuales el oficial de la frontera le llamó repetidamente por teléfono al Ministerio de Interior pidiendo instrucciones, el pasaporte de Chomsky fue sellado con una entrada delegada Chomsky, de 81 años de edad, estaba junto con su hija Aviva y un par de amigos y... Eh... La entrada también eh, le fue denegada a su hija Sus amigos, uno de los cuales es palestino Y crecido en Beirut Fueron eh, permitidos Pero optaron pues por regresar con Chomsky A la ciudad de Amman Amar Chomsky dijo al diario aretz que era claro que su arribo era sabido por parte de las autoridades israelíes porque al minuto que él entró en la oficina de control de pasaportes el oficial le dijo que estaba honrado de verlo y que había leído sus obras el profesor supone que el oficial es un estudiante y dijo que se veía avergonzado por la tarea que tenía especialmente cuando comenzó a leer el texto de preguntas que le habían dictado las cuales fueron también repetidas por teléfono escribir relato al diario Aretz sobre estas preguntas. El oficial me preguntó por qué yo daba una conferencia solamente en Versailles y no en una universidad israelí. Yo le dije que ya he dado antes varias conferencias en Israel. El oficial le leyó el siguiente pronunciamiento. A Israel no le gusta lo que usted dice. Encuéntreme, le respondió Chomsky Encuéntreme un gobierno en el mundo a quien le guste lo que yo digo El joven me preguntó si acaso me había sido denegada la entrada a algún otro país Yo le dije enseguida a, Checoslo a Checoslovaquia Enseguida después de la invasión soviética de 1968 Dijo agregando que él había ido a visitar eh, al derrocamiento Al derrocado líder Alexander Dukek Cuyas reformas los soviéticos aplastaron mundu mailan ezaguna den noam txoski oh, hauixe, ez diote utzi zartzen dix eh, jordanean eh, iztaldi bat ematera birtzeit eh, unibertsitatean alaze jokatzen dute irraldarrek ba, hampotik datorren oh, eurentzat mehatzugarria den eh, dozein bizitarirekin eta hau bueno, jarrerau bakero eta gehiago areagotzen ari da Laak ez gama uzu, aboma, jahananak Laak ez gama uzu, lezak irberda Bueno eta lehen koldo duen bezala aurreko larun batean illako gehi tabi Estambuletik e, gazarako baitsasontzia abiatu zen ba, laguntzea humanitario eta elkartasuna bertara bailarazi alizateko Eta kultura ipazek, eh, ba, proiektu honetan parte hartzen duen elkartetako batek idatzi du, ba, bida hasieraren asieraren ba, kronikatxo bat eta irakurriko dizuego. El Mavi Marmara acompañado por una flotilla de pequeños barquitos solidarios en su despendida de Estambul. El que fuera un frío y lluvioso día no impidió que miles de personas se acercaran al puerto de Estambul a despedir al Mao y Marmara, familias enteras, colectivos, asociaciones de estudiantes, ONGs. Pareciera que la sociedad turca al completo se hubiera movilizado para dar el pistoletazo de salida a la mayor acción de solidaridad colectiva que se recuerda en los últimos años en Turquía. Activistas de decenas de nacionalidades, curioseábamos con nuestras cámaras preguntando a un lado y a otro por la traducción de las palabras de cada uno de los que pasaban por la tribuna. Aunque había palabras comprensibles en cualquier idioma, embargo, sionismo, América, Europa, solidaridad, Gaza, bombas, palabras que por sí solas nos permitían interpretar levemente el sentido del discurso de cada ponente. Mientras los discursos se daban decenas de barcos cargados de pasajeros que ya no cabían en la vera del Mavi Marmara se habían ido acercando y rodeando el simbólico barco nosotros hemos tenido la fortuna de subir a uno de ellos y acompañar al Mavi Marmara durante un rato camino del Mediterráneo cuando la bocina como señal de solidaridad mientras a coro cantábamos Viva Viva Palestina una consigna ya internacional el Mavi Marmara ya está camino de admiración de Antalya, en donde el lunes embarcaremos 600 personas que actuaremos de observadores internacionales. Con nosotros viajarán políticos, artistas, médicos, activistas, sociales, periodistas y sobre todo mucha esperanza. Mucha ternida por el pueblo palestino que ve como este tipo de iniciativas la sociedad civil mundial le toma la delantera a los grandes e ineficaces organismos internacionales que los gobiernos abcecados con discursos estériles, mareando la perdiz sobre cosas relativamente inocuas en comparación al desastre que su fregaza. Recuerdo una frase que una periodista catalana le dijo una vez a un embajador de Oriente Próximo al reprocharnos que éramos unos soñadores y que la Real Política ...era la que dirigía el mundo... ...algún día los soñadores cambiaremos el mundo... ...y ustedes se verán sobrepasados... ...por esos soñadores que hoy desprecian... ...esos soñadores hoy están en la flotilla... ...por la libertad de Gaza... ...y desde ya, desde que han sido capaces... ...de ponerse de acuerdo para organizar... ...algo de semejante calibre... ...y que obligará a los gobiernos del mundo... ...a pesar de que muchos gobiernos con el nuestro... ...que nada en las dos aguas... ...que nada en las dos aguas... ...a tomar partido activamente o en la defensa de los derechos humanos, o a ser cómplices de la impunidad. Y es que el mundo está cambiando, y la sociedad con él. Será clave la posición que toma Europa en la crisis, que se avecina y que, y es la sociedad civil, y no los políticos los que harán retratarse uno a uno cada país frente al desastre humanitario que atesora Gaza en estos momentos, y que la puesta en marcha de la flotilla volverá a traer a la actualidad. El viaje por mar ya ha comenzado para 40 compañeros turcos y el lunes estaremos camino con ellos, camino a Chipre. Bueno, Er eskuratu dugu lehenna ipatu bezala mukagua ama irratzaiotik testigantza bat. Eta entzungo dugu jarraian e, lbna masa egindako elkarrizketa. Luna frigaza mugimenduko ekintzailea da, eta ba, gazzara bidali dituzten hitsaontzi honetako koordinatzaileetako bat. ...porque la violencia no ha acabado... ...porque Palestina sigue resistiendo... ...Mukawama, resistir... ondas Libres de Palestina... ...un programa hecho en Jerusalén... ...por el Centro Alternativo de Información. Esta semana hemos entrevistado a Lumna Masarwa... ...del movimiento Frigaza... ...esta organización intentará en los próximos días... ...romper por mar el bloqueo israelí a la Franja de Gaza como ya consiguió hacer en cinco ocasiones anteriores. La llamada Flotilla de la Libertad zarpará desde distintos puntos del planeta con el objetivo de llegar a las costas de Gaza y romper así el bloqueo. Lumna es una de las coordinadoras de la flotilla. Oigamos sus declaraciones. ¿Qué nos puedes contar de la misión de la Flotilla de la Libertad? La policía de la guerra, la guerra en Gaza es parte de una policía de and we can't separate gaza from what's going in palestine israel behaving the same el bloqueo a gaza es parte de las políticas israelíes y no podemos separar gaza de lo que está pasando en palestina israel se está comportando de la misma manera en cisjordania en jerusalén separando a los palestinos los unos de los otros construyendo muros y checkpoints también en el valle del jordán hay un bloqueo es parte de una política general en palestina part of of another or of a general policy in Palestine. So I would like to mention that uh Free Gaza movement launched. Me gustaría mencionar que el Free Gaza lanzó anteriormente ocho expediciones para romper el bloqueo de Gaza y las tres últimas fueron paradas por los israelíes. Durante los 9 meses estuvimos trabajando para ir en una flota, es decir, en más de un barco y estamos trabajando en el marco de una coalición que agrupa organizaciones de distintos lugares uh we are working among a coalition of uh, different places um addition to free movement, the IHH, the además del movimiento free Gaza tenemos IH la Fundación Humanitaria Turca la campaña europea para romper el bloqueo de Gaza tenemos la, las campañas sueca y griega que mandarán sus propios barcos desde Grecia y también la gente de Malasia, que nos ha donado mucho dinero para comprar un barco de carga. Estaremos zarpando durante la tercera semana de mayo, con cinco barcos de pasajeros, tres barcos de carga, llevando cerca de 600 pasajeros de más de 40 países del mundo from more than 40 countries in the world um we have many delegations from for example Ireland Germany Greece Great Britain South muchos países participarán la mayoría de los pasajeros son miembros de parlamentos también damos mucho espacio a los periodistas para cubrir esta misión esta es una de las mayores misiones que hemos tenido nunca Um you know we give a lot of a place for journalists to cover uh this mission. Uh this is uh, one of the biggest missions uh, we we ever had. Desde que el movimiento empezó en 2008, ¿qué lecciones habéis aprendido durante vuestras operaciones? First, um, Since the first time we sent two boats in August 2008. No sé, la primera vez enviamos los barcos en agosto 2008 y tuvimos éxito poniendo a Gaza en la agenda del mundo. Cuando alcanzamos Gaza, nos dimos cuenta de hasta qué punto es importante, porque hablar de bloqueo y verlo son cosas diferentes. Seguimos haciendo lobby, sensibilizando y llevando a un montón de parlamentarios, periodistas y activistas por los derechos humanos a Gaza. Israel va a intentar parar la flotilla de la libertad. ¿Estáis preparados para esta posibilidad? Vamos a decir que Israel se fue a la flotilla de la libertad. Israel golpeó nuestros barcos en enero durante la guerra y tuvieron que ir hasta Líbano pero sobrevivieron al ataque mandamos otro barco durante la guerra y fue parado por Israel y regresó a Chipre en el último barco yo estaba en la tripulación todos los pasajeros fueron arrestados por Israel Atacaron el barco, tomaron el control de este y lo llevaron a Osdod para no volver. Creo que este mensaje es el que quiero mandar a la gente. Estamos en el momento de actuar. No esperamos que los gobiernos hagan algo y estamos listos para enfrentarnos a cualquier problema en that Israel during the last week was publishing in in the central también me gustaría decir que Israel durante la última semana tal como aparece en una cadena central como es canal 2 y en inef avisó de que puede llegar a usar la fuerza contra los barcos y arrestarnos a todos pero tenemos una gran motivación para romper el bloqueo de Gaza y para hacer algo por palestinos la gente se puede implicar más en el movimiento free gaza qué pueden hacer para ayudaros Quiero darle la vuelta a la pregunta. Por supuesto que necesitamos que enviéis cartas a los cónsules. Necesitamos que os movilicéis, que actuéis en las calles en caso de arresto. Os necesitamos para hacer trabajo en los medios de comunicación y también para que nos sigáis en los barcos. Ir en los barcos e intentar romper el bloqueo es una acción muy importante. Pero también quiero que la gente entienda que pueden hacer un montón de cosas juntos incluso si no están en los barcos. El movimiento Free Gaza está haciendo actividades de castración de fondos, que indirectamente contribuyen a romper el bloqueo. Pero también deberíamos hacer actividades continuas en la lucha por Gaza, y las podéis hacer a vuestra manera. La marcha por la libertad de Gaza tuvo mucho impacto. La caravana viva palestina, las manifestaciones que podemos hacer aquí. Y es triste que solo salimos a la calle cuando vemos sangre en Gaza. Durante el año pasado todo el mundo siguió con su trabajo y con sus vidas. Espero de la gente que nos apoye Pero también podéis hacer mucho por Palestina No solo con los barcos Las ondas no conocen de fronteras Intifal No, ba, iragan larun batean hilaren ogeita bian zen itzazontzi hau turkiatik gazara eta bueno, urrengo egunetan ba, izango dugu horren berri eta jarraituko dugu albizean eta zaiatuko gara remanetan jartzen ba, bertan itzazontzi horretan doa doazen di katalanekin ba, zaiatuko gara uintifadaren mikrofonoetara bertaratzen Baina, etenalditza bat batei dugu, Amal Markus kanta baten zuteko. Amal Markus abezlari palestinar berroita sortziko palestinarra da. Alegiak gaur egun naziarteko komunitateak irraltza daukan eremu horretan biziren palestinar roietako bat da. Horri gehiatu hartzaio, ba, kristaua dela, ba, komunista dela, eta emakumea dela. Beraz, ba, duzuenez, ba, ez du oso erraz. Eh? Israelgo estatuko irita, iritarra izane. <totipa> donde saggunberás eh, a mal mar se eh, hamra shooki sama lat ali tu yahl wal zaha biddi idak Bueno, eta azkenengo berria komentatuko dugu, e, aurreko saion e, aipatu genun bezala, Amir Makul e, atxilatuta atxilotu zuten e, aurreko astean irraelgo okupazio indarrek, Amir Makul da e, irraelen ba, kokalekua duten e, erakunde palestinarren ba, burua edo zuzendaria, eta bueno, e, aurreko astean bere txera sartu, bere gauza guztiak miatu, eta bueno, gizarte, e, ustut Mexikoko gizarte foran parte hartzeko azala, baina azkenean ezin, izan zuen parte hartu, E, izan ere e, egun darma, inguru darmatzalako atxilotuta eta bueno e, bertan espetxetan pairatutako egoera nahiko gogorra izan omen da, torturatu txarrak eta tortura jasan izan ditu eta horretaz aparte ba bere abokatuekin biltzea eragutzi diote eta horrela esaten digute rebelionen agertutako berri batean Ay, el equipo de la defensa legal se reúne con Amir macul después de 12 días de prohibición el tribunal levantó la prohibición de encuentro de macul con sus abogados impuesta desde su detención por los servicios de seguridad general Shabako GSS y más tarde por el propio tribunal el equipo de la defensa había informado al tribunal el de anterior que no representaría al señor macul durante la audiencia sobre la prórroga de su detención si seguía estando prohibida la reunión con sus abogados Los abogados encontraron al señor Macul en profundo sueño, perdón, en profundo estado de agotamiento después de los interrogatorios intensivos a los que ha sido sometido y que han continuado durante los 12 días de detención. Se quejó de dolores y de mareos. No, ba dugu jarraian eh, mukawama irratzaiotik eh, hartutako beste testigantza bat. Holoki zanda hiru testigantza. Amir Majul honen eh, eh, atiloketarren inguruan. Esta semana un nuevo caso ha conmocionado a la comunidad palestina de Israel. Abir Mahur, director general de la Unión de Asociaciones Comunitarias Árabes... ...con sede en Israel y Tejaj... ...y responsable del Comité Popular para la Protección de las Libertades Políticas... ...fue detenido en su casa el pasado 6 de mayo... ...a las 3 de la madrugada por la policía israelí. Mientras tanto, otra patrulla policial irrumpía en las oficinas de Tejaj... ...llevándose ordenadores y otros materiales de la organización. Omar said palestino con ciudadanía israelí al igual que Amir... ...y miembro histórico del partido político Balad... ...ya había sido arrestado el pasado 24 de abril. A pesar de que por Internet la noticia de la doble detención... ...circulaba a toda velocidad... ...una orden judicial impedía a la prensa israelí... ...hablar del tema... ...por supuestas razones de seguridad... ...alegadas por el servicio de inteligencia israelí, el Shabak. Finalmente, la orden que amordazaba a la prensa israelí... ...fue levantada el 11 de mayo... Se supo entonces que el Shabak acusaba a Amir Yomar... ...de haber espiado para la organización islamista libanesa Hezbollah... ...enemiga acérrima de Israel. El pasado 12 de mayo tuvo lugar la vista de Amir Mahul... ...en los juzgados de Petah Tifa. Los jueces aprobaron su detención... ...y prorrogaron su incomunicación durante cinco días más. Decenas de manifestantes, tanto israelíes como palestinos... ...protestaron frente a los juzgados... ...contra la detención de los dos activistas. Radio Mukaoma... ...pudo recoger tres testimonios entre los presentes. El primero de ellos es de Mohamed Zidane... ...director de la Asociación Árabe para los Derechos Humanos. Esta manifestación es una manifestación conjunta... ...de la sociedad civil palestina... ...dentro de Israel y de los partidos políticos. Estamos intentando hacer oír nuestra voz en contra de la detención de Amir Mahoud y Omar Saez... ...los activistas que fueron arrestados recientemente por su activismo político. Queremos protestar contra los arrestos y contra la orden que les prohíbe hablar con sus abogados mean about them that they are spying to Hezbollah or spying to enemies of Israel this is something that Israel is using against Esta acusación de que han espiado para Israel o para enemigos de Israel esto es algo que Israel está usando contra todos los activistas políticos dentro de Israel principalmente contra los palestinos por dos razones una es el hecho de que por nuestro activismo político nos estamos encontrando con nuestros colegas árabes y de otras partes del pueblo palestino y también por lo que estamos haciendo a nivel internacional Y pienso que para Israel esto es espiar. No creo que a nuestro alquilismo político se le pueda llamar espionaje por el hecho de dar nuestra opinión sobre las acciones israelíes, tanto en los territorios ocupados como dentro de Israel. También Israel está usando este potencial espionario para... También Israel está usando este potencial espionaje por un lado para criminalizar nuestro activismo, pero también para convencer a la opinión pública israelí de que somos peligrosos. Y pienso que esta es una nueva fase hacia la que nos movemos. Estamos pasando de ser una amenaza demográfica a ser una amenaza para la seguridad, lo que significa que cada vez hay más apoyo a esas ideas entre la opinión pública israelí. We think that these arrests and this attitude to the Palestinians inside Israel is part creemos que estos arrestos y estas actitudes hacia los palestinos dentro de Israel es parte del contexto general que se ha creado en la opinión pública israelí. No solo es relativo al gobierno israelí actual, sino que pensamos que el gobierno actual es un síntoma de esta situación en la que vemos cada vez más apoyo a ideas fascistas, a ideas locas de transferir a los palestinos que se convierten en leyes potenciales que no solo discriminan sino que también buscan criminalizar nuestra asistencia y nuestro optimismo desde la base, independientemente del contenido de esa lucha. También hablamos con Janan Abdul, esposa de Amir Mahoul people morning 16 personas vinieron a nuestra casa a las 3 de la mañana empezaron golpeando con fuerza la puerta a mí abrió la puerta cuando abrió dos personas lo apartaron uno de ellos vino hacia mí y me dijo vamos a arrestar a tu marido y a hacer una inspección en la casa and making a searching attempt there was before Amir and I I think that it will be another after Amir y de Omar porque los servicios secretos nos tienen mucho miedo porque tenemos un documento de identidad y estamos orgullosos de ser palestinos y de ser mundo parte del mundo árabe y ellos no quieren esta situación el mundo árabe no es nuestro enemigo is not our enemy we don't know in which situation he is we just know where he sabemos lo que dijo Amir lo que quiere decir lo que dijo en la corte la situación es espantosa han pasado siete días y hoy oímos de los abogados de la, que la corte dio a los servicios de seguridad tres días más para que Amir esté sin hablar con sus abogados estamos hablando de 10 días and uh, today we we uh, we heard from the lawyers that uh, the the court uh, yani, one, uh, the one more days not to, to see the uh, lawyers so we are talking ten, uh, ten days about, uh, the the other eh uh, uh, uh, uh, otro que también fue arrestado por el sabak no vio a su abogado hasta que pasaron 17 ...desde su arresto. El Estado que se define a sí mismo... ...como la única democracia en Oriente en Medio... ...si hace estas cosas es terrífico. Estamos preocupados... ...y no solo nosotros, también los israelíes. La sociedad israelí debería estar preocupada... ...con lo que está pasando. But also the Israeli people, the Israeli society need to be aware because it's what's going on. El último testimonio que recogimos en Petah fue el de Yehuda Shenhav, de la Universidad de Tel Aviv. We think that this is this is a war that the state has waged against the political activist Palestinian political activists in Israel and the reason is that they cannot Pensamos que esta es una guerra que el estado ha librado contra activistas políticos palestinos en Israel y la razón es que solo pueden afrontar este tema político con políticas ilegales y con seguridad. Estos no son espías. Hemos visto una serie de arrestos de activistas políticos de la comunidad palestina que básicamente dice que el Estado de Israel quiere silenciar a estos activistas pero como no pueden silenciarlos de una manera democrática anormal, usan el estado de emergencia. Tenemos que rehacer la categoría de espías, porque si los palestinos van a conferencias civiles, conferencias sobre derechos humanos en el mundo y se encuentran con árabes, automáticamente son espías. No hay forma de pararlo. Si esta es la situación, quiero decir al estado judío o israelí que vayan y arresten a todos los activistas políticos. Eso es lo que quieren hacer. Tenemos que preguntarnos por qué esto está pasando ahora mismo. Esta guerra contra los que llamamos árabes del 48 es un tema sin resolver. Este es el mayor tema político ahora mismo la gente que afirma que la Nakba no ha acabado y que hay que dar igualdad y reconocimiento a los árabes del 48 esa gente está siendo arrestada y esa gente es la más democrática es gente democrática que actúa en contra del terror del Estado de Israel no tiene que ver con la derecha o la izquierda políticas todos los gobiernos israelíes, todos los gobiernos actúan de la misma forma no pueden aceptar una voz clara de la política palestina la política de tierras la de los refugiados la de fronteras la de las comunidades etcétera la visión global es que esta es una guerra política y el estado de israel usa mecanismos no legítimos para liberarlos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 Respóndeme, ahora invoco a tu úlcera llena de sal mi palestina la invoco y grito fúndeme en ella entero derramaame soy tu hijo cuello bajo el cuchillo aquí me ha colocado la tragedia vivo en el suave soplo del deseo en mis bosques de olivos escribo amarga azúcar de poemas para los bandoleros escribo para los miserables hundo mi pluma en la diana de mi corazón en mis arterias muerdo el muro de acero Me bebo el viento de octubre Y le rajo la cara a mi opresor Con poemas, lo mismo que navajas Y si la carga un día me rompe las espaldas Me pondré un pedernal de rocas torturadas Palestina, mi flauta Que canta rebosante de mis verdes alimentos Mis cantares Columna de la tienda, oscura, en el desierto Y el ruido de mi danza Nostalgia de la tierra por su gente Allá, en la otra orilla Tawfik saya Bila nimu na ala dalahun Hawashimali wa yariuna eta bueno, apurka-apurka gerturatzen ari gara irratzaioaren joaren bukaerara eta bukaera partean boikotari dedikatzen honetan ba bi berri ikazu enten pozgarri batetik nafarroatik tafaiatik datorkigun albiztea izan ere tafaiako udal batxarrak far ba, e, ekintzaile palestinar baten atziloketaren aurkako mozio aurkeztu zuen eta mozio honek Espainiako irralgo enbasadaren amorrua piztu du Que olase dio. El Grupo Municipal de Iniciativa Porta Falla, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico en las Entidades Locales, presenta la siguiente moción acerca de los sucesos acaecidos en Jerusalén en los que fue detenido el alcalde de Almazara para su debate y votación por el Pleno. Mahmoud Zawara, alcalde de Almazara participó la semana pasada en, bar, en varias charlas y encuentros en distintos ayuntamientos de Navarra e incluso fue recibido por la Comisión de Solidaridad de nuestro Parlamento. En concreto todos los grupos municipales de Tafaya mantuvimos con él una reunión de trabajo en el mismo ayuntamiento hace exactamente siete días. Reunión calificada por todos como muy interesante reunión a la que, que siguió una charla-coloquio en la Casa de Cultura con la asistencia de casi medio centenar de personas tanto en las reuniones de trabajo como en las charlas Mahmoud comentó y reiteró que el comité popular que representaba sólo realizaba actuaciones y manifestaciones pacíficas para conseguir conseguir su objeto de pedir que se implemente el derecho internacional en Palestina el pasado domingo 28 durante una marcha pacífica hacia Jerusalén en la que simbolizaban el domingo de Ramos y reclamando el derecho de los cristianos y de todo ciudadano palestino independientemente de su religión de acceso a Jerusalén Mahmoud, eh, Mahmoud fue detenido junto con otros 14 manifestantes Sabemos que en estos momentos es cuando más eh, se necesita la presión social para conseguir su libertad en principio estará en periodo interrogatorio durante 96 horas y si no le liberan a pesar de no tener pruebas ni cargos entrará a pasar eh, a detención administrativa que puede ser prorrogable indefinidamente Bueno, finalmente... Eh... El Ayuntamiento de Tafaya muestra su rechazo ante la detención de Mahmoud Zahwara y el resto de manifestantes. El Ayuntamiento de Tafaya solicita la puesta en libertad de todos los detenidos en dicha manifestación pacífica y muestran su apoyo y rechazo a Mahmoud Zahwara, con quien mantuvieron una cordial y fructífera reunión de trabajo. Eh, cinco días Apenas cinco días antes de su detención. ...también instan en, eh, desde el Ayuntamiento de Tafaya... al Ministerio de Asuntos Exteriores de España... ...las embajadas de Israel y Palestina en España... ...especialmente para que presienden por la liberación... ...de este activista, moción pues eh, aprobada en Tafaya... ...el 30 de marzo de 2010, esta moción pues ha desatado... ...las iras de la Embajada Israelí, que ha contestado... ...de un modo muy arrogante y faltón al Ayuntamiento de Tafaya el ayuntamiento de Tafalla pues ha requerido al embajador israelí que pues bueno, si tenía interés podía también personarse en Tafalla para mantener pues las reuniones pertinentes y, y plantear su versión de de los hechos y bueno, pues el embajador eh, o el representante, el portavoz de la embajada israelí en el Estado español pues ha declinado la invitación de acudir a Tafalla. No así pues un representante de la organización palestino israelí eh, centro de información alternativa que sí que ha estado pues de visita la semana pasada en tafaa y bueno pues una noticia en este caso digna de celebración la que nos llega desde Najarroa Huxeda elbizko zelo, honek ere ba, berri postgarri bat, eman digu, azkenazte honetan. Bai, ala da zen elbizko zelo kera balki du mm, irraelen eman beharreko kontzertu guztiak, ba, bertan bera gelditzea eta zer dela eta, pues, e, palestinarrek e, beregunero kotasunean bizitzen duten, ba, humilazioaren Vaondorios. El músico británico Elvis Costello ha cancelado todos los conciertos que tenía previsto ofrecer en Israel el próximo mes de junio en un acto de protesta contra la política de este país hacia los palestinos. Costello, que se suma a otros artistas de talla internacional que en los últimos meses han decidido boicotear Israel, afirma que la intimidación y humillación de los palestinos es lo que le ha llevado a tomar la decisión ...según informa el diario israelí Aretz. Las actuaciones estaban previstas para el 30 y 31 de junio... ...en el anfiteatro romano de Cesarea, ...uno de los más prestigiosos del entorno cultural israelí. A veces el silencio de la música es mejor que permanecer estático. Debo querer que entre la audiencia de esos conciertos habrá muchos que cuestionen las políticas de su gobierno en los asentamientos y que deploren las condiciones de intimidación, humillación o incluso cosas peores hacia civiles palestinos en nombre de la seguridad nacional, escribe el artista. Por eso a ellos les dice que a veces el silencio de la música es mejor que permanecer estático. Y bueno, a otros famosos que se han unido recientemente a esta iniciativa y que han suspendido actuaciones en el Estado de Israel pues han sido por ejemplo también Carlos Santana, el famoso guitarrista mexicano y Gil Scott Heron. Gautizan daena Gaurkos... Bukatu beharrean gaude... Eta bakoaz Gaurkos... Eta nere datorren aztean hemen izango gaitu zue berriro. Gautizan da... Esa Entzungai dagoela alabediren diren Astelen eros ortzietatik bederatzietara... Gautizan da... Bilbo onta astazirratiaren uinen bitartez <tututut> Gande uerdipartean amaiketatik amabietara <tutut> Eta bestelare mundu zabalean irubebikoitzaerriak.org e, Gunearen herriak.org Eile, <tutut> eile, Torren hastean hemen izango gaituzu e, zintzo demonio kontu beriekin Beti ere unen bitartez paleestinako inkomunikazio enreziak birrintzentorren astera arte beraz Aio Agur!